¡Dale toda la dirección! ¡A la derecha! ¡Dale todo! anda bajando! anda bajando, querido! anda bajando! ¡Dale todo para la derecha! Bueno, bueno. ¡Tenimos que entrar, eh! El siguiente es un informe especial acerca de los pormenores de la llegada del presidente Bush a la Argentina. Punto 1. El helicóptero que traslada a Bush desciende en aeroparque. Los miembros del gabinete del doctor Menem se acercan a saludarlo. Lo saluda en este momento el ministro Antonio Salonia. Bienvenido, señor. Oh, Espero bueno. que se sienta a gusto en nuestro país. Oh, well, well, well. Hace lo propio el secretario de la presidencia, Eduardo Bausá. Es un honor poder estrechar su mano, su excelencia. Bienvenido al país. Ahora lo hace Luis Barrio Nuevo. ¿Qué hace, tío? ¿Cómo anda? Buen curro el tuyo, ¿eh? Nadie se da cuenta del engaño. Aquí vemos al presidente Menem pronunciando un discurso durante la campaña que lo llevó a la presidencia. Lo vemos ahora pronunciando otro discurso, ya en el cargo de presidente de la nación. Y venimos a instalar... ...un nuevo estilo en la vida política nacional. ¿Pero es que todavía podemos dudar? Carne podrida descubrió este inquietante aspecto... ...que rodea a los operativos de seguridad presidenciales... ...alertando sobre las confusiones y malentendidos que provocan... ...atentando seriamente contra la marcha hacia un país mejor. Para corroborar esta opinión... Observemos lo que ocurrió en la última conferencia de prensa presidencial El presidente de los Estados Unidos A su lado el presidente de los argentinos, el doctor Carlos Saúl Menem Y junto a él el presidente argentino, el doctor Carlos Saúl Menem Pueden comenzar Al presidente Menem ¿Cuál es la proyección económica de la visita del presidente Bush? El gobierno tiene que cumplir paso a paso Con los requisitos que exigen Por ahí sobre disponer Adiós de nuestros señores y a la patria Forma anormal con... Hablen de a uno, por favor De a uno che. ¿No se entiende? De a uno, hablen no Ahora de a uno de a Afortunadamente, se logró poner orden en la reunión Una pregunta al doctor Menem eh, Si existe corrupción en el gobierno Honestamente, no hay corrupción ¿Y usted, doctor Menem, qué opina de lo que dijo el doctor Menem? ¿No hay corrupción en el gobierno o hay corruptos? Un 40% de corrupto. Pero la intolerancia a las diferencias, eso que tanto mal le ha hecho a nuestro país, volvió a hacerse presente. ¿En cuánto estima, doctor Menem, el índice inflacionario de este año? 7,7%. ¿Y usted, doctor Menem, qué dice a esto? Y bueno, el 11%, el 13%. ¿Qué puede contestarle, doctor Menem? Bueno, yo no, no, no voy a entrar en este momento ...con quienes son en gran medida los responsables de esta situación. ¿Y usted, doctor Menen, qué dice a esto? Hablar en estos términos es sangrar por la herida. ¿Qué puede contestarle, doctor Menen? Esto es de, de una barata estupidez. Lesiones... Calma, por favor, que no triunfe la estupidez. Civil... Calma. A poner... por, por, eh, calma, eh, por el reino. Calma. Calma. Calma. Además... Es una realidad que si el verdadero presidente tiene obsecuentes a su alrededor, el falso también los tiene. Va a imponer todo tipo de condiciones y al que no le guste mala suerte se tendrá que ir. Cruel destino el de un país dividido con discursos enfrentados. Una situación de la cual ya conocemos el resultado. Existen dos argentinas y a nosotros... Nos toca siempre vivir en la peor. ¡Carne podrida! Así pasó Carne Podrida, el más completo informe de rumores, trascendidos y acusaciones falsas.